La Zona Cero. Entramos en tiempo de monográfico Zona Cero y este es el último de la temporada 2006-2007. Una temporada brillante en cuanto a monográficos. Bueno, por otra parte ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la brillante de, de Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos han ofrecido muy buenos eh, apuntes, eh, muy buenos datos, muy buenos monográficos y es para felicitarles. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas felicidades. Muchas eh, gracias. Eh, que <ríe> llevamos aquí más años que Viriato sí. y, y los oyentes siguen entusiasmados con estos monográficos. Y seguimos sorprendiendo. La verdad ¿Sí? que me sorprende que se sigan sorprendiendo porque para nosotros, bueno, no deja de ser algo que nos apasiona desde siempre, ¿no? Pero que logremos contagiar ese entusiasmo, para mí chapó también para los oyentes, porque en definitiva pues hacemos una especie de simbiosis. ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que gustamos mucho. Mira, eh, hemos recibido eh, este mes de julio ha sido asombroso. Eh, habéis estado cumbre, eso ya ya os lo digo yo, porque eh, las felicitaciones han han llegado arriadas sobre lo del regimiento de Norfolk, las anomalías en el campo de batalla, eh, la expedición de, de John Franklin. Bueno, pues, eh, bueno, asuntos que, que están ahí, que son históricos, pero que, bueno, también hay que tratarlos, ¿no? Hay bueno, que... como bien dijimos, gracias de todas maneras a los oyentes que les guste esto, pero sabes que es inútil todo lo que hagamos. <risa> Las profecías no de, de tal o cual año, Es ¿verdad? inútil, es inútil. Bueno, pero es vuestra es forma inútil. de comunicar. Se lo llevo por si no te has enterado, un platillo volante en una nube. Es que, es que es inútil, para más que lo cuentes no pienso, y, y hemos pensado Culminar temporada 2006-2007 Pues con uno de esos personajes curiosos Que nos traen Carlos y Jesús Y la verdad es que sí, la verdad es que cuando empecéis a escuchar Datos biográficos sobre eh, Nicolás eh, Roerich ¿Sería así? ¿Roerich? Roerich, era ruso. Rurich, Rurich, no, alemán. Era ruso, pues eh, ya veréis qué sorprendente resulta Nicolás Roerich, eh, un hombre que ideó la bandera de la paz, un hombre que viajó al Himalaya, un hombre que vio ovnis, que buscó eh, el reino de Zambala. Bueno, pues eh, sobre Nicolás Roerich, ¿qué, ¿qué podemos eh, empezar a contar, Jesús? Podemos contar muchas cosas. La verdad que estamos hablando de esos personajes inquietos que prácticamente tocó todos los palos en la vida. Este homo universalis, de los que tanto nos gusta a nosotros, fue arqueólogo, viajero, escritor, pintor, escenógrafo y, sobre todo, lo más importante, fue un místico, fue un idealista que recorrió Asia durante muchos años en busca, entre otras cosas, de Sampala, de la ciudad perdida. Estuvo implicado en muchos proyectos, creó muchas organizaciones, tuvo un alma gemela, que era su esposa Elena, que la acompañó hasta el último momento y eso fue también importante en, en su vida, ¿no? El tener alguien, una compañera de viaje de estas características, porque la animó en muchísimas de sus expediciones. Y conoció, pues, prácticamente todas las figuras importantes de su tiempo, ¿no? Desde Stravinsky hasta Einstein y pasando por Aldous Hasley. son de estas personas que dejó huella. Por desgracia es poco conocido en España, es mucho más conocido en Estados Unidos, donde, está, por ejemplo, está su museo en Nueva York es muy conocido en Inglaterra, pero en España es como si hubiera quedado diluido y las pocas referencias que hay a Nicolás Ruerich casi siempre la asocian más con el esoterismo, en fin, con estas búsquedas de Zambala, pero siempre poniendo Zambala como un reino mítico que nunca existió. Sin embargo, él en sus obras, y escribió alguna que otra, y además sus hijos también han, han seguido un poco ese, ese legado, sí cuenta que estuvo, no en Sambala, pero muy cerca de Zambala y que conoció a Lamas, que le hablaban Exactamente, no de Sambala, sino también del rey del mundo. Es decir, todo esto es lo que hace este personaje histórico, que entre otras cosas hizo alguna escenografía, por ejemplo, para la consagración de la primavera de Stravinsky, es decir, alguien que lo deja todo cuando tiene una vida casi regalada, lo deja todo y se embarca en el viaje de su vida, un viaje exterior que era ir por la zona del Tiber, en fin, por todas las zonas de Sikkim y del Himalaya, y también una búsqueda interior, un viaje interior, que es lo que le ha convertido en uno de los mejores místicos. Nicolás Roerich, eh, que tiene su museo eh, en Nueva York, pero Carlos bueno, era de, tiene, de origen ruso, ¿no? No, era ruso, de hecho tiene muchísimo, la mayor parte de su obra se encuentra en la antigua Unión Soviética, en Rusia. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo? Él nace en 1874, el 9 de octubre, nació en San Petersburgo, de una familia de lo que ahora mismo de clase media-alta, tenía un excelente estatus de vida, y además tuvo una magnífica educación, él se educó como artista y como abogado, algo muy típico de las clases rusas donde era muy habitual pero abogado a la fuerza, porque su sí, padre sí, sí, era sí. abogado y notario por y lo supuesto que, por supuesto que la fuerza, sí, sí, pero sí, creo sí. que era muy típico de las clases rusas sí, el eh, tener un trabajo para el Estado solían ser o militares o abogados sí. o, o profesores o universitarios científicos en algunos casos, y luego una vida artística que era muy común también en todos ellos porque curiosamente la, la, el nivel alto ruso del siglo XIX la verdad es que el conocimiento de la música, del arte del teatro, era algo muy valorado y apreciado Entre, entre toda la sociedad y bueno, pues Rorich que tenía una gran inclinación hacia ello, pues eh, Jesús ha citado lo de la, la conservación de la primavera como diseño escénico del año 1913 en París de Stravinsky, que es lo que le dio una fama mundial curiosamente, uh -huh. su primera fama mundial y de hecho la ma hay una enorme cantidad de entradas por ejemplo se si alguien en internet a donde le citan como escenógrafo y artista, es decir, uh -huh. si se, cindan, se centran en eso porque es lo, lo primero que le dio fama en el mundo, aunque luego es verdad ...que le ha pasado a la fama universal... ...por montones de, de cuestiones... ...la verdad es que la mayor parte de su obra como pintor... ...y como pintor y como muralista... ...no muralista al estilo de Rivera... ...pero vamos, mm. hacía cuadros y diseños gráficos de mucho tamaño... ...incluso eso, adaptaciones teatrales... ...y grandes dibujitos para, para hacer eh, luego puede hacer grandes obras artísticas masivas siete mil 7.500 cuadros exacto, pintar. sí. de hecho la mayor parte de su obras sigue estando en Rusia en 7.500 museo... sí, cuadros, sí, sí, sí, sí, sí. sí, claro, pintaba mucho porque sí. formaba parte de, de su actividad de, de todo lo que hacía, tenía relación con la pintura y luego además los cuadritos que le hacía que tienen un estilo muy luminoso a mí, a mí lo reconozco de Rich, me gusta muchísimo como pintor sí, a mí también. sobre todo sí. tiene una, una parte que a mí me encanta que es lo que dedicó a motivos rusos que fue el, el primero que empezó a aplicar de manera masiva motivos rusos pero adaptados al... ...a la forma de estilo de la pintura de finales del siglo XIX... ...tipo casi impresionista, pero más luminoso... ...a mí Rorich como pintor me gusta ¿verdad? mucho. Uh -huh. Nicolás Rorich, eh, nacido en 1874, decías... Eh, sí. ...la verdad es que en el siglo XIX en Rusia... ...todo el mundo estaba obligado a algo... ...en el siglo XX ya no, eh, cambiamos la situación... ...y todo el mundo estaba forzado a algo. <risa> forzado. No, lo que quiero decir es que eso, que la mayor parte... ...está en el Museo, el Centro Internacional Rodich de Moscú... ...y en el Museo Estatal Ruso San Petersburgo... Sí. ...luego hay una parte muy importante... ...en la Galería Tetriakov, que es una maravilla y luego en el Museo de Arte de Nuevo Civil. luego es verdad que Nueva York tiene un museo magnífico de Reddit y también en la India que luego, como vamos a hablar mucho de la India Reddit, porque en Imachal Pradesh hay un, hay un museo de Reddit eh, y luego hay una pequeña obra en varios museos chiquititos de la India porque es donde donde murió en 1947 y donde vivió una gran parte de su vida. Bueno, pues eh, ya estamos dando algunos apuntes esenciales sobre este hombre, eh, escenógrafo, pintor 7.500 cuadros eh, con museos en, en Rusia, en Nueva York, eh, también en, en la India. En fin, que Nicolás Enrolich en principio era llamado al arte. Había estado llamado al arte, sí. eh, pero eh, también se le conoció por otras facetas, ¿no? Se le conoció por muchas facetas. Hemos dado ya unos pequeños apuntes biográficos muy rápidos. Él se tiene que marchar de Rusia por una cuestión que la gente va a entender rápidamente y es por la revolución rusa, es decir, a partir de ahí una mente como la suya alguien que estaba pues, bueno, preocupado por esas inquietudes místicas esotéricas, pues no encajaba ya En la Rusia de a partir de 1917 cua, y es cuando se tiene que ir primero. Claro, no era muy bolchevique. ¿no? no era muy bolchevique. Él pasaba de todo eso. De Además hecho, era una persona de grandes creencias no religiosas en el sentido de seguirse ortodoxo porque sí. Era un místico. Sí, convencido. Una persona que creía en la religión sí, en sí, el mundo. Entonces, estaba muy por encima en un, de la religión, En un mundo materialista ateo no pintaba nada. Total que se fue. Se fue. Él se va primero a Finlandia, efectivamente. Pero, Él tenía y, nacional finlandesa, ¿eh? cuando, sí. cuando muere, ¿eh? eso es importante. Y luego porque. se va a Estados Unidos, a partir de 1920, donde desarrolla su gran obra artística, ¿no? porque allí le empiezan a reconocer como un genio, como lo que realmente es. Lo que pasa es que a partir de ahí, esos acontecimientos, tanto lo, la Primera Guerra Mundial como la Revolución Rusa, sí le hacen pensar un poco en ese concepto holístico del mundo, de que realmente hay que proteger poco nuestro patrimonio, tanto en tiempos bélicos como en, la, en tiempo de paz y a partir de ahí surge algo que luego le hace ser muy conocido a nivel mundial que es ese pacto de Rueris y por otra parte la bandera de la paz o el estandarte de la paz que incluso eh, lo ratifican distintos eh, gobernantes del mundo en la época aquella y él se da cuenta de que hay que proteger todo ese patrimonio, pero él habla de patrimonio no solo el arqueológico, que también era arqueólogo, sino el de las ideas, es decir, porque todo es un patrimonio cultural. Entonces, tanto en épocas de paz como en épocas de guerra hay que protegerlo y los estados tienen que concienciarse para que eso ocurra. Bueno, pues aquí tenemos a un Nicolás Roerich, político, pero un político que intenta unir más que desunir, ¿no? A diferencia un poco de los de entonces. ¿Vamos a explicar a los oyentes de qué bandera de la paz estamos hablando? Estamos hablando de la bandera de la paz, seguro que muchos oyentes cuando la hayan visto se darán cuenta. Es un círculo rojo y dentro hay tres esferas rojas. Entonces, se ve, es la clásica bandera de la paz que, que ca cada vez va siendo como... Eh... Ah, va, ¿Bandera blanca? Sí, es eh... un fondo blanco, fondo blanco, blanco eh, sí. un círculo rojo Ajá. y dentro tres esferas rojas que se tocan un poco por una pequeña intersección, es decir, es como si fuera como una pequeña cruz, ¿sabes? donde están esas tres eh, esferas rojas que él, por otra parte, se basó en lo que es la cultura tradicional él dijo que había visto este símbolo en culturas de la India en culturas también de de, bueno, pues de América Latina ...también incluso en alguna iglesia cristiana... ...entonces él pensó que Lo este diseñó. es el símbolo... ...que podía que podía unir a distintas creencias... ...y es oficial... ...es, ¿Es eh, oficial, sí, es sí, es sí. Oficial. de hecho el, el estandarte de la paz... ...la bandera de la paz es totalmente oficial... ...y de hecho ahora eh, sí, se aprobó no, no, pues la Sociedad de Naciones... Sí, de, Naciones. Sí, sí. Sí, de Naciones. Sí, sí. sí, ...bueno pues eh, Nicolás Rolich con esa bandera de la paz... ...esa bandera oficial que todo el mundo conoce... ...sabes, ¿sabes sí? que él fue, debería, él fue nominado... Un... al Nobel de la Paz en 1929... ...la verdad es que un tipo interesantísimo... ...bueno dos veces, en 1935... ...estuvo dos veces nominado al... premio. Lo consiguió, pero, por ejemplo, eh, en París y en Brujas, en Bruselas, fundan los comités de la bandera de la paz, eh, el último, por ejemplo, el último comité que se crea es la unión internacional por el pacto Roerich, y ya se empezaba a llamar el pacto Roerich, el Y fíjate cómo sería que en 1935, en abril de 1935, este pacto Roerich, que básicamente es lo que acabo de comentar, es, está firmado en la casa blanca en presencia del entonces presidente de los Estados Unidos, que era Franklin de la Era República. amigo suyo y además fue fue un bueno de la Universidad de la Universidad de la de hecho uh -huh. luego En los últimos años de la época de tuvo hubo ciertos problemas con su relación con los norteamericanos debido a que se le acusaba de haber intentado un acuerdo con Japón, una bueno, historia muy rara, que le alejó. Bueno, yo creo que es el único error de Rawls en toda su vida, es que pecó. Su excelente pacifismo le hizo intentar pensar que podía prácticamente llegar a un acuerdo con todo el mundo. Y llegar a un acuerdo con los militaristas japoneses te aseguro que era difícil. Sí. Entonces realmente él tuvo ahí, quizás pegó un poco de inocencia, sí. tuvo problemas, pero bueno, él siempre, nunca se olvidó que al fin y al cabo él siempre fue amigo de Roosevelt. Y, es una, y no solo de Roosevelt, de cierta gente de la élite americana, sí. entonces, en los años 40, que le habían apoyado además muchísimo cuando él intentó hacer la... ...la lo que él llamaba la Cruz Roja del Arte y la Cultura, que era una especie de sistema que permitiera mantener y asegurar que los conflictos y las luchas sí. entre sus humanos no dañaran el patrimonio cultural de la humanidad. Podemos decir entonces que Nicolás Reich alcanzó su máxima dimensión eh, internacional. Pues, en esta década de los 20, los años 20, los años 30, Los ¿no? años 30, efectivamente, ¿no? sí, y sí. él todavía tarda en morir porque hasta 1947 no muere en Kulu, mm. en la India, ¿no? Bueno, pero entonces los oyentes dirán, eh, claro, estamos en la zona cero, monográfico sí. zona cero, eh, Nicolás Rorís, muy bien, capítulo del siglo XX, un hombre <risa> ilustre, interesante, pero claro, vamos a unirle al, sí. al mundo de, de, del, del enigma, del exacto, misterio, ¿no? A, a ver, aquí tenemos Por un viaje un viaje en busca de Zambala. En busca de Sambala, sí, además, eh, sin ambajes, él busca Zambala, él busca Agarti, porque dentro de las tradiciones Agarti sería la capital de Sambala, mm. y él busca al rey del mundo. Ese rey del mundo que también se le llama, tiene muchísimos nombres por ejemplo, se le llama también el señor Maitreya que sería el mesías del budismo, el Calque Avatar para los Puranas, el Ritgen Giepo de Mongolia o el Burkan Blanco de Altai. O sea, él creía... Eh, bueno, en... aquí habría que contar un pequeño detalle previo. Él estaba convencido desde su estancia, bueno, él se fue a Finlandia a curarse una enfermedad, que es por lo que llega a Finlandia eh, durante la Primera Guerra Mundial y cuando él se marcha, él ya estaba muy obsesionado con Oriente. Él llegó a a Bombay en 1923 con su mujer pero antes habían formado ya la sociedad teosófica del Yoga Añi con el, la que pretendían ir acercándose bueno, o, o promover el acercamiento entre la cultura occidental y la cultura hindú era teósofo también sí, claro, de hecho fíjate es tan rápido que ellos llegan a Bombay me parece que en diciembre de 1923 y al cabo de cuatro meses, en diciembre estaban Jansikim, se habían ido al Himalaya directamente Y a partir de ahí empieza su extraño viaje, digo extraño porque lo es de verdad, uh -huh. un viaje que le lleva por Sikkim, por el Altai, por el turquestán chino, por Mongolia, un viaje de busca en el que él buscaba no solamente el intentar llegar al conocimiento profundo de lo que era la, la, la soberanía y la cultura oriental, sino además a intentar contactar con lo que era... El, el, comi, el, comi, el conocimiento del pensamiento profundo que el que estaba convencido que vinculaba a todos los seres humanos cuando los viajes duraban lo que tenían que durar ¿eh? sí sí él estuvo durante meses y meses viajando no ahora eso de conozca la India en una semana pero por lugares <risa> absolutamente absolutamente abandonados y recónditos no había absolutamente nadie cuando los trenes hacían chucuchu bueno no había ni trenes directamente claro, claro. no no empieza este viaje además lo hace casi casi de una forma temeraria pero lo hace con su hijo, o sea, hijo estamos, de... estamos en el año 1900... 1923, 23. 23. En 1923 en la India 23, británica le da un yuyu sí. el hombre ya te digo que tenía una vida totalmente placentera entera, un reconocimiento social y artístico tremendo. Y se va con la familia. Y se va con la familia, se va con su esposa Elena, con su hijo, llega a la India, eh, Jorge? se traslada a Sikkim, al pie de los Himalayas, sí. y empieza este viaje de exploración que le dura cinco años, ni más ni menos y que lleva en principio hasta el Turkestán chino, está en Altai, en Mongolia, en Tíbet, mm. en distintos lugares. Entonces, aquí está la parte eh, para mí más fascinante de Nicolás Roerich, porque se sabe que hay un viaje geográfico y físico que o va o sea, pasando que por distintos lugares. ¿Pasa cinco años viajando? Cinco años. Sí, sí, en, sí, este, pero, en esta última Es expedición. que lo recorrió a, andando, o sea, es que fue andando. Ah, fueron andando, sí, sí, bueno, sí, en camello, bueno, andando, en caballo, pues, lo que hubiera es, bula, es, es, pero andando. Y entonces, tiene como eh, esa visión de que tiene que encontrar algo en este viaje o sea, claro, aparentemente parece que está loco y dice, bueno, ¿para qué eh, emprende este viaje bastante temerario, estamos hablando de 1923 una zona peligrosa, y con, y casi los... años, ¿no? de... con casi 50 años ya casi 50 años peligrosa, ya no por las tribus que se pueden encontrar sino por el frío, por las temperaturas extremas y encima con un niño que todavía no tenía mucha edad, bueno, todo esto lo va recogiendo en su libro El Corazón de Asia es un libro biográfico y un libro pues de, ob... de obligada lectura para ver un poco esos lugares físicos que va recorriendo y donde va contando sus anécdotas, donde va incluso contando las costumbres de los pueblos, en ese sentido también es un libro etnográfico, eh, narra las penurias que van encontrando, por ejemplo, el calor del desierto de Taclamacán, de la falta de oxígeno, por ejemplo, cuando pasan el Karakorum, los vientos helados en las estepas tibetanas, o, como no, el ataque de los bandidos tártaros. Pero va más allá, es decir, aparte de ser un relato de aventuras, que ya de por sí sería como muy interesante, él va más allá, porque lo que te va contando en este libro es su encuentro con Zambala, con la mítica Zambala y sobre todo con esa hermandad de Mazgadmas, Mazgadmas es una palabra que significa alma grande, que serían como los custodios de la entrada secreta a Zambala, que es donde viviría este rey del mundo, este eh, Giyatpo, no, que es el personaje central un poco de toda su obra. Claro, esto es lo que nos llama la atención, o sea, cómo una persona tan inteligente, una de las personas de las que hemos contado, solo muy por encima cantidad de cosas, puede creer en un personaje que está más cerca de la leyenda que de la realidad histórica. Sin embargo, él lo creía y no solo lo cree. Y aquí es lo bueno que cuando regresa sano y salvo él y su familia, dice traer recuerdos de San Bala. Y Uno el... de esos recuerdos es una pieza. Sí, exacto. Es que pena haber tenido contacto. Con... A ver, a ver cómo fue sí es... <risa> esa es la parte más extraña de la vida de RR porque además curiosamente antecede justo a su momento más brillante, que es cuando se da a conocer en el mundo, cuando es reconocido no solo como pintor, que ya lo era como artista, sino pasa se a ser reconocido también como bueno, como un amante de la cultura del arte a nivel internacional. Sí, y tú lo has dicho, cree... eh, un año después del viaje le, le sí, es candidato, al premio, es Nobel candidato a al premio de la Paz dos sí, sí. veces, lo vuelve a ser en 1935, claro, sí, sí, se convierte sí. en una persona mundialmente famosa. O sea, que este viaje embargo, da, también le da es verdad, ¿no? que hay le da un prestigio enorme porque es curioso, es uno de los pocos casos que hay en el mundo ahora mismo imagínate planteé de la situación de alguien conocido a nivel internacional que de repente dijera que tenía contacto con el rey del mundo, sí. entonces dice bueno esto es esa grilla en el Tíbet bueno, pues, en el que ese rey no ocurre, es decir era tal la fuerza de confianza que tenía lo que él mismo decía y lo había transmitido también, es decir que realmente nadie le nadie se queda alarmado por el hecho que haya dicho que bueno que realmente él cree en la existencia de lo que él llama a los superiores desconocidos y de las personas, bueno entidades o que, como lo quieras llamar y eh, Que forman parte esencial para él de las culturas del centro de Asia y que además afirma haber tenido contacto a través de los Mahalmas con ellos. Bueno, pues ahí queda la cosa. Es una cuestión realmente curiosa que luego los seguidores de las asociaciones de, de Yoga Añi o Añi Yoga de, de Roerika han intentado continuar o, con, o convertir en uno de los elementos esenciales de, de, su, de su tipo sí. de acción. Y esa piedrecilla... Bueno, vamos a ver, fíjate, esta piedrecita esta tiene nombres, Chintamani. Sí, Chintamani. Chintamani. Chintamani, sí, estamos hablando, vamos a poner un poco nombres a ciertas cosas, porque yo creo que es importante. O pues sea, él regresa del viaje, enseña mm -hmm. la piedra y dice, esto me lo he traído Exacto. de Sambala. Eh, fíjate que cuando él eh, va por allí, él ya va, va viendo cosas muy extrañas. Una de las cosas que él describe es que ve resplandores y columnas de luz en plena noche. Esto, vamos a imaginarnos en el Himalaya, perdido, donde ve cosas que tiene luz, donde no existe mm -hmm. la la energía, donde no existe la electricidad. Pregunta, ¿qué es aquello? Algunos lamas, y ¿sabes lo que le dicen los lamas? Sí. Aquello son los rayos luminosos que emite la Torre de Sambala. Él no ve la Torre de Sambala, pero es como una especie de proyección de salud de Sambala, que serían estos resplandores o estas columnas de luz. ¿Eso dónde lo vio? ¿En Lhasa, a lo mejor? O... Eh, no, no especifica, es como un lugar, está en el Tíbet, o sea, en ah, un lugar en perdido Tíbet. del Tíbet, sí. pero por supuesto no, no en el Potala, ni en sitios así. Claro. Y entonces, él le llama la atención este tipo de resplandores, que siempre proceden de la misma zona. Y pregunta a uno de los lamas de un lamasterio del Tíbet, y le cuenta eso. Dice que es esos rayos luminosos que emita la torre de Zambala, claro. pero es que va más lejos. Ponga, pongámonos en situación, queridos amigos, estamos aquí en el año 27 sí, eh, eh, estamos aquí en el Tíbet con el lama al lado y decimos ¿qué es eso? Dice, pues eso es la torre de Zambala. Pues yo, tú, la torre creo? de San Bala, claro. Hombre, él ya sabía lo que era la torre de Zambala, claro. por supuesto no le pillaba de nuevas ni de sorpresas, ah, pero pregunta algo más. Pues digo que es apasionante, es que eh. para una película. Y pregunta sí, algo más. Se una película y, dice, y de dónde sí, procede, o sea, muy bien, procede de la torre de Zambala, pero quién es el que emite estos rayos y uno de los lamas le dice que proceden de una piedra colocada en la torre que brilla como un diamante. Y pregunta, ¿qué piedra es esa? Y le cuentan una leyenda. La leyenda es que dice que en el Tíbet, durante el reinado de Tontorri, es decir, en el año 331 Cristo, cae de los cielos un cofre en el que había cuatro objetos sagrados. Uno de los objetos sagrados, por cierto, es uno de los talismanes más importantes del budismo tibetano, que es el Dorje. Bueno, eh, muchos oyentes sabrán a qué me refiero. Bueno, otro de esos objetos sería esta piedra. Una piedra prodigiosa. Le aseguran a Roy que la materia de la que está compuesta proviene de otro mundo, que no es de este planeta. Y uno de, de, que sería un mundo además de los que componen la constelación de Can Mayor, posiblemente sería de la estrella Sirio. Dice que la mayor parte de esa piedra se conserva en la torre de Sambala y que en momentos muy determinados emite destellos. Pero que hay otras partes de la piedra que están distribuidas por sitios estratégicos del mundo. A él dice que le dan una piedra, una pequeña piedrecita uh -huh. porque considera que esa piedra va a servir de talismán para conseguir lo que él ya estaba abarruntando en ese momento que era la paz mundial, que era conseguir esa especie de concordia a través del pacto Rueri y a través de la bandera de la paz. Y dicen que lleva esa piedrecita dentro de ese pequeño cofre que le regalan estos mazhamas que le encuentran no, no en Sambala pero sí cerca del Tíbet como para sellar de una forma automática y casi sagrada y mágica ese pacto que luego se convierte En realidad. Claro, para que alguien entienda de una manera muy sencilla, lo que buscaba Rorich es algo parecido a lo de la película Pacto eh, Cadena de Favores. Así es algo muy similar. Bueno. Rorich pensaba que todos los seres humanos podían, mediante sus pequeñas voluntades, configurar una voluntad única, hmm. que fuera eh, armoniosa, a, a base de simplemente algo tan tonto como hacer las cosas sencillas de manera eh, voluntariosa y en paz. Y que con eso se podía lograr una especie de cadena gigantesca que arrastraba a Tolomeo de Inez a la fuerza del bien, que es lo que representaba para los Mahatmas, eh Sambala. Bueno, pues esa piedra que apareció, eh, ese cofrecito que portaba Nicolás Rorich, eh, y la verdad es que un hombre que buscó la paz, aunque tuvo que ver en, al fin de sus días uh -huh. cómo el mundo entraba en un nuevo uh -huh. conflicto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Eh, supongo que acabó muy triste, ¿no?, por todo esto, y en 1947 falleció. Sí, acabó bastante decepcionado, como por otra parte suele ocurrir con estos grandes hombres, ¿no?, ...que buscan este anhelo... ...y además con conocimiento de causa... ...porque él tenía información que no tenía el resto de los mortales... ...de hecho cuento como anécdota de una forma muy rápida... ...él en este viaje, en 1927... ...un 5 de agosto, él describe... ...cuando estaba contemplando un águila en el cielo... ...ve algo más, y ese algo más que es un libro que luego lo publica en 1930, lo describe así, dice todos vimos en dirección norte-sur algo grande y brillante que reflejaba el sol era un enorme óvalo que se movía a gran velocidad tuvimos tiempo de coger nuestros gemelos de campaña y vimos claramente una forma oval de brillante superficie esto lo cuenta en 1927, antes de la era oficial de los ovnis en 1947 cuando él pregunta a un lama qué es aquello, ¿sabes lo que le responden? es la señal de zambala. Es decir, ese objeto volante, ese disco que brillaba en su superficie, también era una señal de Sambala Es decir, todas estas cosas las está contando antes de que la gente oyera hablar de ovnis, antes de que la gente oyera hablar de cosas extrañas. Y él las cuenta sin ningún tipo eh, de, de apasionamiento. Es decir, lo cuenta como algo cotidiano que le ha ocurrido dentro de las anécdotas claro. de viaje. Por eso, si leemos entre líneas, nos estamos dando cuenta de que si esta persona es creíble por lo que hizo, por sus cuadros, por conocer a grandes. Eh, personajes, ¿por qué no escribe también en estas cosas que estamos diciendo? Él no miente. Otra cosa es que la gente le crea. Yo para, para terminar me gustaría recordar que existen varias biografías muy buenas sobre sobre Nicola Rich Para mí es muy bueno los, las los artículos. Hay traducciones a español lo que sé que son más difíciles de encontrar, sobre todo buscando a de John McCannon, Pero bueno, hay varias hay varias biografías de de, de Nikola que yo aconsejo intentar intentar releer porque la verdad es que es una vida muy especial y muy original. Muy original, además, muy poco, es verdad, como dice Jesús, mm. desgraciadamente muy poco, poco conocido. conocido aquí mismo. en España, sí, Nicolás Roerich. Hoy hemos sabido un poquito más acerca de su vida, acerca de su famoso viaje, y que, claro, como todo el mundo sabe, encontró Sambala. Ah, sí. Eh, por lo menos <risa> lo llevaba en su corazón, ¿verdad? Estuvo muy cerca de sus fuerzas. ¿Sabes que estaba convencido que lo que unificaría a los seres humanos y les haría eliminar para siempre la violencia y la guerra es el arte? El arte, sí, señor el, el lenguaje universal, el arte... Exacto, y, sí, el sí, conocimiento sí. por la creación artística libre. Sí. Muy bien, pues hemos acabado muy poéticos, ¿eh? eh mañana remataremos una tertulia, pero ya vamos a abrazarnos todos, ya a besarnos, sí. viva la paz. ¿eh? Toma, Carlos, para ti esta bandera de la paz. Ver, ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, con sus tres circulitos rojos. Exactamente. Ah, no, perdona, que está la de Brasil. Toma ahí para ti, Jesús. A ver, a ver. Toma este pedrusco, lo he traído de una cantera. Sí. Pero este no brilla por más que le frote. ¿No? no, no brilla. Pues a mí me hubieran asegurado que era auténtico. Ya, pero este Maddy Tengwane es súper sospechoso.